En el ramo mañana el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes A doce horas Por radio Las redes sociales Las redes sociales Las redes sociales En la guardia la Las radios de la RNNA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De diez a doce horas Triple V V V comença la ràdio i també buscats en www.rmgeneral.co Lo vemos al aire si nuestro columnista de estrellas, que está momentáneamente eh, impedido de participar eh, en el piso. Eh, seguramente nos debe estar escuchando allá, y sé donde esté. Eh, eh, bueno. Seguimos en la mañana, enredando las mañanas, desde, desde Radio Pueblo, desde el Casa Borde de Jujuy, en una mañana muy fría, pero eh, calientita aquí. Así es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 predominante en los 90 ¿no? este, la paupetización de la mano de obra para luego paupetizarla más y, y la transformación de Argentina que desde los 30 se hablaba del granero del mundo más Macri habla del, super, del supermercado del mundo que sería algo así como un granero pero con una caja registradora más moderna en ese sentido este que resulta importante hacer la lectura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 hacer la lectura eh, sobre qué importancia el ¿no gran des cierto del gobierno a la educación que aclara están como a nivel nacional eh, están pareciendo eh, tanto lo, los docentes como estudiantes pero sobre todo la estructura educacional en la argentina como eh, decae y se va a aquebrajando con todas estas medidas que eh, por ahora no hay solución y medidas efectivas para este, eh, poner un parate al conflicto en mejora de, de, de una educación de calidad pública y eh, gratuita eh, para el pueblo del ¿no cerro y hablando justamente como estábamos hablando recién de las realidades a nivel a nivel nacional y en la dictadura y ya nos vamos ahora a Leuken Ricky Así es, estamos en comunicación con Hernán quien es abogado eh, en la localidad de, eh, de de bueno, pues eh por la preocupación de vecinos eh gente del lugar de la por la minera Paulo el Café que está pretendiendo instalar nuevamente eh en la, en la localidad. Hola, Hernán. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a la universidad. Eh, bueno, eh, nos podrías relatar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 Eh, y bueno, trabajo en, con la gente de Loncocue, eh, también trabajando con la gente de Las Colores, que es mi pueblo natal, en donde fue el primer intento aquí en Nauquén de hacer la Sautercupe en el mes de junio del año pasado, y bueno, hace en 15 días atrás ya me convocaron la gente de Chocmalal, que estamos ubicados al norte de la provincia de Norte, eh, bastante cerca del límite con Mendoza, para que nos acompañe y también les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 en lo que es su actividad el año pasado en el 2015, en el mes de junio más o menos cuando cuando nos enteramos por el oficial de la provincia y por un medio regional aquí de bastante alcance ¿sí? de que bueno, tenía pensado la idea de explorar eh, en busca de cobre en uno de los, eh, cercanos a la lotería de las ciudades ¿no? y ese cerro, esta es un cerro que se ubica en la cordillera este, de la cordillera eh, son, son agentes de muchos cursos de agua que después eh, van abasteciendo a distintas plantillas que van este, haciendo su paso de, digamos, de la cordillera hacia, ¿no? digamos, de, de, del mar y de los océanos, ¿no? Entonces, este, la preocupación fue siempre esa, de, de la utilización. Ahora, y por un lado, por, por otro lado, el, el alto riesgo de contaminación que se producía. Así en las colgaras, el año pasado, logramos suspender una audiencia pública que, que se tenía pensado y que claro, y se había hecho toda espalda del pueblo porque no se había llevado información ambiental, no se informe, era solamente un informe y aquí se requiere de estudio de impacto ambiental. Eh, bueno, también fue todo un proceso de concientización y de, de información para la comunidad de las pobladas. Era una comunidad que no tenía mucha información en cuanto a este método, ¿no? Eh, como si viendo tenía, por ejemplo, Lonco Puete, que ya del 2000, venía este eh, eh, defendiendo todo un cerro en Cepunta, Este contra otra empresa que se en Chino primero y posteriormente canadiense. Eh, bueno, después en la las colores por ahí, acá en Naukén se fortaleció mucho con la lucha que ya venían los compañeros de Esquel, eh, con posterioridad a la gente de Long y bueno, la nueva minería tuvo como su, su gran rechazo con la desgracia que que sufrieron nuestros compañeros de Ciençata, ¿no?, con con este derrame de genuro por parte de la barra. Ahí como que la gente empezó también a, a tomar un poco más de alerta y preocupación y a organizarse y a recubrir todos los tipos de proyectos mega-mineros. Eh, ¿no? La provincia de Nueva York es una de las provincias con mayor cantidad de, de eh, emprendimientos y por lo menos eh, eh, ámbito de exploración Hay eh, alrededor de de 250 concesiones a nombre de una sola familia. Este, bueno, es un gobierno que también...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 Y, y un desprecio tanto por la vida en general como por el ambiente, no que justamente son dos cosas que se relacionan profundamente. Así que, bueno, esta, en, en que no ha podido hacer aquí en la escuelada mucho clic porque la gente se movilizó, hemos reemplazado de plan el proyecto, tanto de exploración y, lógicamente, de, de situaciones pobres. Y, bueno, este año que De la explotación minera y por otro lado las consecuencias que trae, eh, sumado a, esto a la al productorio que tiene la, la empresa que pretende llegar hasta allí, hasta, hasta Yos Morales. Así que se contó con la presencia de gente de Longopue, que eh, aquí en Mauquén para nosotros son referentes muy importantes porque han sido los primeros que han abierto caminos a esta lucha eh, constante en defensa del ambiente, de la vida y en retraso de todo este esta activista que se propone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 Y sí, básicamente se da, por, por, el, por un lado veo por el mineral que se pretende buscar y extraer, ¿no? que son minerales de primera categoría, que si uno va a lo que establece el Código de Mineros de la Nación, son minas o o bienes que le pertenecen al Estado. ¿no? Entonces aquí se abre todo un, un, un, un frente de confrontación, porque en lo que es, tenemos muchos lugares con comunidades indígenas, en donde eh, en cierto modo que contradice la normativa del código de minería con lo que eh, implican en cuanto al derecho constituario de los pueblos indígenas no porque los pueblos indígenas no son solamente dueños del del de la parte nativa del suelo no sino también que tienen profundo vínculo y pertenecen también a hecho la parte del subsuelo el vuelo y el, la parte analítima no entonces hay como una concepción desde el punto de vista indígena que va contradicción con lo que no tiene normado el Código de Minería, y lógicamente por ese lado ingresa, ¿no?, porque es el Estado el que otorga las condiciones y el que las autorizaciones, el que inicia los procedimientos administrativos de, de petición de informe de impacto ambiental o estudio, conforme corresponda, este, y bueno, y la gente normalmente, eh, si se va a ver afectar, se entera cuando ya el informe de impacto ambiental está hecho, cuando ya ha habido otras informaciones de otros ámbitos de otras este de otros de otras entidades gubernamentales también sea recurso cívico bosque entonces eh, lógicamente aquí hay una clara incidencia y gerencia por parte del estado no porque si el estado en este caso no autorizaría o no viviera la concepción a las empresas, empresasmente no estaríamos hablando de, de proyectos o de rendimientos eh, megaes no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 se enteran o se noticia eh, sobre la marca cuando ya está todo prácticamente este desarrollado ¿no? entonces esta es la gran, la gran lucha y también la gran necesidad de estar atento a la este, a las manifestaciones que establece el gobierno Vamos porque por otro lado el único medio que establece para la publicidad de estos actos es el boletín oficial que se publica por internet entonces eh, convengamos, y si eso somos realistas nadie de nosotros está todos los viernes por ejemplo la que no queremos muy poco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 Eh, ¿Nos podrías comentar cuáles son los próximos pasos que tienen en carpeta? Bueno, nosotros, a ver, eh, te voy contando en cuanto a los proyectos eh, donde yo estoy interviniendo como abogado. En el caso del ONCOPUE, eh, yo estoy representando como abogado, no ajustemos Morales. Ahí sí. tenemos, junto con otro colega, el doctor Tendres, que fue quien inició estas acciones, este, una acción de nulidad contra el contrato minero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 de carácter eh, eh, confecturinario y fundar funda, una derecha indígena por la carencia también de consulta de libre y informada a los pueblos porque muchas las comunidades del departamento de San Luis deberían eh, de llevar adelante ese proyecto claramente afectado y actualmente presentamos un reclamo administrativo del gobierno que todavía no hemos tenido respuesta y ya se están en cinco últimos casos y tenemos preparados las comunidades indígenas de la zona del departamento de San otro reclamo justamente haciendo la carencia de falta de consulta, que el Estado, a través de los, del Secretario de Ambiente de la provincia, no va a reconocer en una reunión que ha estado labrada en alta. Y en cuanto al proyecto más nuevo, es el tema de Chocmalar, bueno, estamos en la etapa, casi por decirlo, preliminar de este proyecto, así que ahora las acciones que estamos haciendo es concientizar a la comunidad, llevando información crianceras de esta zona, del norte de Latinoamérica se caracteriza por por una zona de, de grandes crianceros y también eh, trabajar la tierra. este Incluso hay una fiesta nacional muy importante de, de, de los crianceros, se eh, le rinda justamente un homenaje a los crianceros. Así que en, estamos como recién empezando en esta zona de San Magal, este, concientizando a la gente, generando... Eh, así que te agradecemos el contacto y seguramente en otro momento te estaremos llamando de nuevo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por haber eh, bueno buscado este contacto también, que han hecho esta, esta entrevista, eh, estoy disponible para cuando ustedes lo requieren, pues, en cuestión de posibilidades, pero bueno, les agradezco también porque a usted a través de la radio hay un elemento importante de...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 Sí, Germán Zúñiga comentaba la preocupación que hay en Chozmalal, en el norte de Neuquén, por eh la presencia de la minera Saúl del Copper, que intenta extraer del cerro Caizaquén, como no sé si lo estoy diciendo bien, eh intentan extraer, eh, como mencionaba, eh, cobre. El compañero Germán Zúñiga, quien es abogado de la pastoral aborigen, como, y comentaba también en los casos que tienen eh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 Bueno, eh nos retiramos a una panchito, cuál es retirando? la dinámica seleccionada? <risa>